intendentes e intendentas de la provincia de La Pampa y estamos muy expectantes para saber qué, qué pudo llegar a pasar y sobre todo cuál fue el mensaje del gobernador. Vamos a hablar unos minutos con Mónica Valor, la intendenta de Toro. Eh, bueno, cuéntenos, intendenta, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Eh, ¿Qué les dijo el gobernador y cómo cayeron esas palabras? Buen día eh, a toda la audiencia, muchas gracias por, por la nota. Eh, bueno, la verdad que fue un, un mensaje... Eh, ...bastante desalentador... Eh, ...como todos sabemos... ...la situación económica va de... ...de mal en peor... Eh, ...nuestra provincia... ...se ve que ha sido una de las... ...elegidas... ...para que todo nos vaya mal... ...y bueno... El, ...más que... Dan ...nos aconsejó de... ...bueno, gastar... ...no gastar más de lo que tenemos... ...porque cada vez vamos a estar recibiendo poco y que, bueno, se aproximan tiempos muy difíciles realmente para nuestra provincia. ¿Se aproximan o estamos con tiempos muy difíciles? Porque la población está sufriendo los aumentos de los servicios públicos y uno imagina que las intendencias también. Sí, no, por supuesto. Eh, nosotros desde, desde los municipios lo estamos viviendo desde el día uno que asumió el presidente Milley. eh La gente es como que todavía, eh, no sé si es que no se da cuenta pero en la respuesta de, de, de la gente cuando uno le habla de la economía, de lo que está pasando con la economía, te dice, y bueno, hay que darle tiempo, ya van a venir tiempos mejores, así que es algo realmente eh, que te desconcierta, y bueno, no podés medir hasta dónde a la gente le está yendo mal. Porque bien no le está yendo a casi nadie, o por lo menos no a las personas de a pie o las personas que... Eh, ...viven de un sueldo o que viven, en este caso, eh, de un trabajo... ...porque ni el comerciante, ni el trabajador... ...y hasta este, algunos pequeños empresarios... ...también están sintiendo toda esta situación que estamos viviendo. No, sí, y a eso sumarle la cantidad de gente desocupada... ...que tenemos en este momento... ...que yo no sé cómo van a hacer para sobrevivir a esta situación. Eh, con respecto a, a, a los pequeños emprendimientos... ...a las pequeñas pymes... Eh, ...ayer escuchaba que con el tema del aumento de la luz el tema del aumento del gas, que es del 479%, y demás, había algunos que estaban pensando en cerrar porque imposible sostenerlo. Así que yo no sé, yo espero que este momento, en algún momento, eh, caiga en sus cabales y se dé cuenta del desastre que ha desencadenado en el país. Eh, eh, y que, bueno, sería el bien para todos. Fíjate, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mónica Valor, la intendenta de Luantoro, palabras desalentadoras. Y hace un ratito, eh, Juan Pablo, antes de, de salir al aire, voy a hablar así dos palabras con, el, con un intendente que es Mauna, un intendente de, del sur, este, de, del oeste, suroeste de la, de la provincia de La Pampa, y nos decía. Un minuto, Abel, eh, nos decía que, eh, le pregunto, este, ¿qué pasó en la reunión? Dice, bueno, no hay plata y en una forma de, eh, un poco en broma o, este, o no tanto, dice, en cualquier momento venimos y dejamos la llave del municipio acá en casa de sí. gobierno como diciendo, tenemos que cerrar. O, claro. Ojalá que eso no sea tan, tan extremista, pero un intendente plantea esa situación. Ariel Mauna es el, el para intendente Arroyo de Chacharrama. Abel Chavarote, intendente de Hacha. Eh, bueno, eh, recién Mónica Valor nos decía, palabras desalentadoras. ¿Ustedes cómo tomaron el mensaje del gobernador? Preocupante, como lo venimos viendo hace, desde que empezamos. Que ya no solamente es lo, lo, lo discursivo, sino que hoy ya se cristaliza en en datos concretos en falta de transferencia de fondos un solo indicador eh, que se puede mencionar que son los recursos no automáticos hay una, un déficit de transferencia en el 98% que no son discrecionales sino que son fruto de convenios ya sea para obra pública o para, son específicos y un acumulado en el, en el primer trimestre de casi 24.000 millones de pesos con lo cual y a su vez sumado a la a la a la disminución de la actividad económica y a lo que cada uno ve en sus localidades, esto lo estamos vislumbrando, lo he dicho yo en en los medios de la baja de la actividad económica. Eh una empresa ya importante como Arturo tuvo una baja en la caída de la actividad de un 30-40%. Eh, eh, obras para hacha eh después de esta situación ¿Qué están en pie y cuáles se pueden llegar a caer? No, no, no se especificó localidad por localidad porque son 80, sí se ratificó el tema de las viviendas, eh, pero bueno, el panorama es sombrío por, por lo que significa este primer trimestre, y un poco compromiso de compromiso una un contacto medio periódico, sistemático, de este tipo de reuniones que nos hacen bien para ver cómo viene la evolución. Eh, y lo que hemos dicho siempre, o lo que he dicho siempre, es la, el, el peor factor que podemos tener es la incertidumbre. Y, y no alcanzar a ver cuando esto va a pegar justamente el impacto, porque pareciera que todo cierra con, con una, una planilla de Excel. Pero es la gente afuera. Lamentablemente. Eh, te pregunto por los servicios. Se habló del tema de servicios porque se viene la luz, se viene el gas con aumentos hidrales. ¿En esta reunión se habló de eso o no? Es que sí, se termina hablando de todos los temas. O sea, hoy tenés un, una quita de subsidio al transporte, una quita de subsidio a, a lo que es la electricidad, una quita de subsidio a lo que es el gas. Eh, indirectamente esto también golpea a los municipios porque entre una boleta de luz o electricidad y pagar las tasas municipales, obviamente que se va a priorizar lo otro. Todo está vinculado con todo. Eh, y en realidad es una de las pocas provincias que paga la pero que indudablemente va a significar a la larga o a la corta, más a la corta que a la larga una retracción de la economía, pero también de la finanza de los municipios y de la provincia es que se van un poco este, asombrados también por esta situación aunque se, se podría llegar a prever una situación? Asombrados no, lo, lo que eh, creo que todos vemos eh, con mucha preocupación lo que significa un, un modelo que en lo personal no comparto Eh, un estilo de gobernar que no comparto eh, y creo que espero que haya, no sé, que ojalá tenemos la esperanza de que se recapacite en esta forma de actuar desde todo punto de vista eh, y de lo contrario obviamente nos va a obligar a todos a hacer un ejercicio de, de, de priorizar y nosotros vamos, tenemos claro qué cosas priorizar, la provincia también creo que lo tiene. Y nosotros en todos los casos, cuando se habla de achicar el Estado, en el caso de los municipios es agrandar el Estado. Agrandar el Estado para el transporte, agrandar el Estado para la ayuda alimentaria, agrandar el Estado para, para obras que son necesarias e impostergables y que por ahí el está, sigo ratificando aún en la mala, y en estos momentos es ratificarlo una vez más, que tiene que haber un Estado que exista y no de la ley del mercado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver, Zavaro, del intendente de General Hacha, bueno, ese es el panorama, Juan Pablo, el panorama es bastante, bastante sombrío y más allá de que no hubo sorpresas, pero sí este, hubo un panorama de esto que estamos, estamos planteando eh, con mucha incertidumbre por, los, por el mensaje del gobernador, pero sobre todo eh, pensando en lo que puede llegar a pasar con las eh, intendencias de la, de la provincia de La Pampa, que se pueden llegar a ver o se ya están viendo perjudicadas por la baja de la, este, de la recaudación o de la coparticipación. La reunión con los intendentes e intendendas terminó, pero se hizo, armó una pequeña este, comisión, una pequeña este, reunión entre el ministro de, de Gobierno, Pascual Fernández, y algunos intendentes que se quedaron charlando con él, este, que están en este momento en, en el salón de acuerdo, Hay otras pequeñas reuniones también eh, adentro que nosotros estamos, estamos vislumbrando entre, por ejemplo, Fernanda Alonso, la intendenta de General Pico, con eh, la vicegobernadora Alicia Mayoral y también el intendente de, de, de, de Tobay, Ariel Rojas, y el ministro de Hacienda de la, de la provincia. que Se están haciendo unas pequeñas reuniones así como para... Este, Eh, también contar un poco de lo que pasó en esta reunión que tuvo con el gobernador y de a poquito se va dispersando, solo nos queríamos acercar a ver si podemos tener la palabra de algún otro intendente, si es que tenemos tiempo, ustedes me dicen si tenemos la posibilidad de... Sí, sí, dale tranquilo. Nosotros, sí, sí. sí, claro. Bueno, Mauro bueno. nos está contando ahí desde eh, casa de gobierno, está buscando más voces, eh, hay unanimidad eh, en algún sentido en el a que, que... A ver. Bueno, ahora, ahora vamos a ver si podemos hablar un ratito con... Adriana García, que es la intendenta de, de, de Winifred. ¿Puede ser, Adriana, un minuto para Radio Kermés? No, quédate sentada si querés, no hay problema. Bueno, estamos en vivo para Radio Kermés, bueno, contando un poco y escuchando a algunos intendentes. Escuchamos a Mónica Valor, que se vio sorprendida por las palabras, y también al intendente de General H, Abel Sabarot. ¿Cómo tomaste vos la, las palabras del gobernador o el mensaje del gobernador? Bueno, mirá, él hizo un, un, planteó un panorama de la actualidad cómo es la actualidad provincial, eh, teniendo en cuenta la, este freno que se le ha puesto tan grande a la economía, eh, el, el DNU que dictó el presidente Miley en los primeros días de diciembre, después de su asunción, creo que fue el 16, 17 de diciembre, que eh, este impone determinadas cosas que están en vigencia, y bueno, esto nos crea un grave problema en la provincia respecto a los fondos que le entran. Primero hace una aclaración que hace ya muchos años que este, Nación se viene quedando con fondos de todas las provincias, donde eh, un sistema donde era 60% para las provincias, 40% de los recursos para la Nación, hoy es al revés, estos es números redondos, ¿no? Y, y bueno nos significa una una caída muy importante y la imposibilidad de poder este de poder planificar hacia adelante tener una una estimación de cómo de cómo vamos a seguir porque no sabemos esta espiral de, de cierre de la economía hasta cuándo va a ser el achique eh, se han caído impuestos que se coparticipaban a las provincias y han crecido impuestos que no se coparticipan, como es por ejemplo el impuesto país, que es un impuesto que fue puesto por un momento, por, por un tiempo, una cuestión transitoria y al volverse también un, un recurso tan importante para la nación, lo más probable es que siga estando. Incluso nos habló de que se habla de eh, no, su, no, no cambiar el tema de retenciones pero para que liquiden la cosecha eh se haga algún algún cambio con también con el impuesto a las ganancias que también afectaría a la, a la provincia porque bueno si los derechos de exportación se, se aumentan o se modifican en algún sentido eso de plata se queda en nación así que bueno estamos en una en una situación complicada muy complicada eh, los, a los municipios también se nos ha caído la recaudación porque qué hace el vecino primero deja de pagar las cosas que que no le cortan entonces este eso pone el la gran el gran problema que además este de que no no vaya a recaudar vamos a tener más necesidades que poder este satisfacer mucha más gente con necesidades las que va a haber que llegar así claro. que es un panorama complicado eh, eso te que quería preguntar el no crecer para Unifred sería dejar de hacer qué cosa la municipalidad no mira Yo eh, no, no estoy pensando en hacer muchas cosas, sino en ver cómo podemos este, generarnos algún recurso desde el municipio, con lo cual, bueno, siempre hay que gastar para eso, eh, en poder seguir manteniendo una determinada actividad económica en la localidad, con, con prelocal, con el trabajo a personas que viven en la localidad, ya sea directo, indirecto, eh, distintas contrataciones, porque bueno... Si eso se cae, el pueblo se nos cierra mucho. Eh, con el sector agropecuario solo no alcanza, y aparte un sector agropecuario que con las cosechas que hubo, que no son de un gran rendimiento, eh, lo que sacó es una parte que se va a ir en pago de insumos y en, en cuestiones que no quedan exactamente en la localidad. Bueno, Adriana, muchas gracias. Gracias a vos. Adriana García, la intendenta de Winifreda, hablando un ratito con nosotros. Mientras tanto, continúa la reunión del ministro de Gobierno con otros intendentes y una pequeña reunión entre la vicegobernadora eh, Alicia Mayoral, el, el ministro de Hacienda... Eh, Guido Bisterfeld y también la, la intendenta de General Pico y el intendente Ariel Rojas. No nos queremos acercar porque me parece que están, haciendo, están teniendo una, una, una charla muy, este, muy personal, así que no nos, no, nos, no nos queremos acercar. Pero sí una, una reunión importante entre eh, seis o siete intendentes e intendentas y el ministro de, de Gobierno, Pascual Fernández, que se está desarrollando acá dentro del Salón de Acuerdos, en, en el lugar donde... Eh, se desarrolló la, este, la reunión entre todos los intendentes y el gobernador Sergio Silvetto, que ya se retiró del lugar. Este, estaban hablando también recién este, en la previa, Juan Pablo, y le cuento a la audiencia, de algunos porcentajes que, había, que habría dado el gobernador Sergio Silvetto respecto a eh, la caída de la coparticipación, pero sobre todo a algunos montos que no les van a llegar a algunos intendentes y eh, la imposibilidad de hacer obras o de tener algunos, algunos recursos puntuales que, que algunos, algunos intendentes o algunas intendencias necesitan para, para subsistir. Mientras estoy hablando con ustedes, estoy intentando estirar un poco esta, esta charla para ver si podemos hablar con Fernanda este, Alonso, que es la, la intendente de General Pico. Ahí, ahí se terminó su reunión, a ver si, si podemos hablar. Fernanda, ¿un minuto puede ser? Un minuto, un minuto por favor. Ahí, ahí se está, se está retirando la, la Intendenta General Pico, no decir sé si podemos hablar con ella porque nos parecía interesante. No pudimos hablar con el Intendente de Santa Rosa porque fue el primero que se retiró Eh, y se fue directamente, no se quedó ni un ratito este esperando eh, algo de prensa. Acá los únicos que estamos somos nosotros de, de Radio Kermés, y bueno y hay este algunos fotógrafos. Así que eh, bueno, eh, Alonso se quedó charlando con otro, con otro este colega de ella que están ahora dentro de la, de la eh, del salón de acuerdos. Y la verdad que después de escuchar a estos eh, últimos tres, cuatro intendentes, nos quedamos con ese panorama, una incertidumbre total y también con la idea de que no hay plata y con lo que tienen se tienen que arreglar. Ese sería como una especie de, de resumen que se, que se hizo acá en el Salón de Acuerdos. Ahí, ahí viene, ahí viene Fernanda. ¿Puede ser un minuto? Un minutito, por favor. Dale, viene, Fernanda. Eh, no seas mala. Eh, vamos a decir, hablamos con Fernanda Alonso, la Intendente de General Pico. Buen día, Fernanda. Estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, eh, hablábamos con varios intendentes e intendentas. ¿Cómo tomaste vos el mensaje del gobernador? Preocupante, ¿no? Es escuchar exactamente eh, datos precisos que, que, bueno, a los que accede el, el equipo de, de la gobernación y, y, bueno, y una proyección que, que preocupa muchísimo cómo seguir administrando los recursos eh, de los municipios. Eh, recién algunos intendentes decían que no solamente están pensando en hacer obras, sino mantenerse con lo poco que tienen. Ese fue más o menos el mensaje, con lo que hay, que hagan algo. Si bien hasta el momento hemos sido muy austeros y hemos restringido eh, y nos hemos ajustado exclusivamente, eh, como lo hemos hecho siempre, ¿no? muy a conciencia en función de los ingresos, eh, ahora con más razón, porque uno siempre tiene una proyección de ciertas obras o acciones que quiere llevar adelante pero bueno, ahora con más razón porque eh, efectivamente hay recursos que no están llegando, que no van a venir y que, bueno, eh, el panorama indica que, que no van a estar como estuvieron oportunamente, eh, que hay decisiones que están tomadas y que están y se van a sostener como eh, la quita de, estos, de estos, eh, estos recursos que llegaban no automáticos como es eh, lo que venía para transporte, el fondo de educación eh bueno lo que venía para cubrir el déficit de la de las cajas previsionales de las eh provincias que no le no habían entregado a nación como es el caso de la Pampa y que nosotros de eso recibimos los municipios también eh, así que bueno eh es un panorama más que lamentable más que preocupante y del cual eh lo que nos llevamos son datos precisos ¿Qué importante va a ser la caída del DNU para que esto no siga avanzando? ¿Qué, qué panorama tenés hoy? Sobre todo, ¿qué puede llegar a pasar en el Congreso este, con los legisladores de la oposición y del oficialismo si bancan o no bancan él. Ojalá, ojalá exista la sensatez, por sobre todo, de que ese sea un freno a, a la vigencia de este DNU, que ya se está reglamentando... Eh, Que, que implicaría la posibilidad de, de dejar de tener esa vigencia eh, que, bueno, que tanto nos ha afectado, en, en, en por ejemplo, la distribución de los recursos. Eh, bueno, esperamos que nuestros representantes legislativos provinciales actúen en consecuencia. lo decíamos un poco charlando con algunos colegas, de todos los intendentes e intendentas de la provincia, no hay ninguno de la libertad avanza, este, pero están hablando de... Eh, proyecciones que eh, intentan este, meter la Libertad Avanza o el Gobierno Nacional sin representantes en la provincia. Eso también llama un poco la atención tener que hablar, ustedes como representantes del pueblo, de situaciones que toman decisiones en Buenos Aires. Sí, ¿no? Y bueno, pero hay representantes de la provincia de La Pampa que toman postura eh, defendiendo a, eh, ideológicamente a quienes hoy gobiernan a la, a la nación, ¿no? Así que, ojo, oh, no hay representantes ahí sentados que fueron en una boleta con el Gobierno Nacional, pero después, a la hora de, de definir y de levantar la mano eh, de lo que vale un voto dentro de lo que es el Senado o la Cámara de Diputados, es, es justamente tomar una definición en ese sentido, o en otro. No, pero sí. Claro, o sea, no, no hay quien esté afiliado a la Libertad Avanza sentado en ninguna silla de esas, pero sí con eh, sí creo que hay eh bueno hay acuerdos concretamente Gracias, a vos Fernanda Alonso la intendenta de General Pico Este, hablando un ratito con nosotros, y bueno, se terminó la, la reunión porque ya quedaron, no, no quedaron casi personas este, acá en el salón de acuerdo, hicimos lo que pudimos. Bien, Maurito, excelente la cobertura. La verdad que por más que es eh, un panorama desolador realmente y de tremendo de cuesta arriba, eh, está expuesto. Eh, ojalá también esto que se, se informe socialmente. Quiero decir, a veces este, la comunidad también... Tiene ganas un sector de la población de mirar para otro lado, pero por eso mismo hay que hacerle mirar las cosas que indican cuál es la realidad y no esto de, bueno, ya va a mejorar. Bueno, tremendo. Sí, ya va a pasar o tenemos esperanza de que esto cambie. Nos reencontramos mañana seguramente, ya a esta altura, Mauro. Cómo no, hasta Dale, mañana. Un abrazo. Mauro Monteiro desde Casa de Gobierno. El gobernador se reunió con las intendencias y salieron de ahí con esta mirada eh, preocupadísima respecto de lo que viene.